15 33 78 66. Si querés participar por las dos entradas que tengo para sortear a fin de este programa, de esta jornada, entradas para ir al cine Millennium,、eh, no está para desaprovechar la oferta que te estoy haciendo. Llamá, escribí, mandá un audio y estás participando. Ahora recibo a Maurito Monteiro. ¿Cómo andas, Mauro? Buen día, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va ahí al grupo y, al, y a la audiencia? Bueno, bien. Hay lindo solcito, che. Sí, está linda la mañana. Hay un poquito de viento ahora, hay apenas un poquito de sol, pero apenas unos r a y i t o s que no calientan demasiado.、Y、está linda la mañana. Hay un poco de nubes también, pero está bastante, bastante agradable.、Sí. Bueno, nosotros estamos de conflicto en conflicto,、mm. porque hoy hablábamos hace un ratito、eh, con los jubilados autoconvocados en casa de gobierno. Y hoy、eh, hay una jornada de lucha de la prensa gráfica que se está manifestando en las calles de Santa Rosa porque en este momento están marchando desde、eh, las instalaciones del diario de la Pampa hacia el otro diario papel que es el diario La Arena. Hay un grupo de trabajadores que se, se, se concentraron en la calle j o s é Ingenieros y ahora están marchando eh, por eh, Avenida Ameguino. Hacia este, el diario La Arena, que también hay trabajadores aquí que están esperando para hacer la manifestación、eh, en ese lugar. Vamos a hablar unos minutos con Milton Fernández mientras vamos caminando hacia el diario La Arena para, para consultarle cuál es el reclamo puntual, pero también cómo están después de todos los reclamos que vienen haciendo durante todo el año, si es que. las empresas periodísticas han este, escuchado un poco esos reclamos y dicen, es que han este, atendido ese reclamo puntual de, de los trabajadores. Milton, buen día. Estamos en vivo p a r a radio Carmes. Contanos cuál es la situación hoy en día. Hola, buen día, Mauro. Bueno, la situación es una situación de lucha, una situación que estamos en la calle pidiendo por nuestro salario porque la paritaria no avanza. El segundo, la segunda etapa de paritarias, la cual está totalmente trabada después de seis reuniones. Lo que ofrecen es un 21% en tres meses y no hay lugar para la recomposición en eso y por eso nos plantamos. e n un qué por c i en tres o en t meses está vendiendo más o menos un 7% por mes. Sí, es un 7% por mes, nosotros pedimos un 10% al menos porque, nada, ya te digo, o sea, la idea es, es recomponer un poco、eh, lo perdido y bueno, es la intención que tuvimos del principio de este año y por eso... Este, Eh, nada, vamos a pelear por algo que nosotros nos no plantamos y que el Plenario Nacional de Trabajadores de Prensa pide. ¿Cuánto v i e n e perdiendo la prensa gráfica en lo que va del año en la inflación? En lo que va del año de la inflación, nosotros en el primer tramo de paritarias fue un, fue un tramo que no, no se perdió porque se arregló algo justo. Pero con este planteo que ellos hacen, vamos a perder casi un 9% y no, no, no, no. no, no son, son, son, No、estamos, el salario es tan bajo que no podemos permitir ni siquiera un punto. Ese es el problema de tener un salario como el nuestro. So, ya te, te aclaro que es el salario profesional más bajo de, de, de la Argentina. Un redactor con 20 años de experiencia gana 160 mil pesos. Un cronista que recién entra no llega a 140. Entonces, cualquier punto, Mauro, que a nosotros no, nos toquen este, es sensible. Es que estos 10, o sea, no están muy lejos de, del 7 por mes. pero un 10% de las empresas se niegan porque, ¿qué dicen? ¿Que no hay plata? No, ellos、eh, obviamente tendrán sus r e c l a m o en su pauta, ellos lo que dicen que lo atan muchísimo a, a, a la inflación, y bueno, pero la verdad que es algo que, que siempre el que, el, el que pone la fuerza laboral y el que pone también las pérdidas es el trabajador. Entonces, que busquen los recursos, que vean la manera, que no solo se queden con los salarios de los empresarios, Y que vean que un trabajador de prensa no come. En el diario El Diario de la Pampa tuvimos ayer un acercamiento por parte de la gerencia y ya me acaban de avisar de que、eh, van a poner un 10% para el mes que viene. Así que eso la verdad que es una buena noticia y es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que, que la Pampa de alguna manera es diferente al resto de las realidades y creemos que acá se puede pagar un mango más. ¿En la arena y la reforma cómo sería? No, silencio todavía no, no. No, ellos se quedan con lo, con lo pactado en Adira, que es lo más duro y lo más cruel. n o Y vos decís, Bueno, a ver, yo hago cofradía con, con, con los suyos y, y no escucho a los trabajadores. O sea, La verdad, que te, te aclaro que si llega a cerrarse en,、eh, algo en el diario, el diario, por supuesto que lo vamos a plantear en la arena y la reforma y, y, que, que, y que lo entreguen.、Bien. Bueno, gracias, Milton. No a ustedes por estar. c i l t o n Fernández, el secretario general del c i p e l del Sindicato de Prensa Zona Sur, y como les decía, están marchando hacia el Diario la Arena desde el Diario e l Diario, donde se concentraron hace un ratito. En el otro diario, e l Diario la Reforma, que sus oficinas quedan a la vuelta del Diario la Arena, también va a haber trabajadores que van a acompañar esta lucha, que están reclamando por lo menos un 10% de aumento. Eh, contra el 7%, que están,、uh -huh. eh, eh, están eh, solamente ofertando desde las, este, las empresas periodísticas un 21% en tres meses para este, un momento de, de mucha inflación, pero sobre todo de salarios que no, que no alcanzan ni a la canasta básica, que ya hoy en día está arriba de los 200 mil pesos.、Uh -huh. 70 empleados tiene el diario La Arena. Y, y digamos, cuando uno piensa en eso, n o piensa en 70 familias que dependen de esa empresa que, que, que tiene que llegar a un acuerdo、eh, con, con todos ellos y ellas, y a través del sindicato n o y de la federación.、Eh, y, y que lo que se está. Esto que decía Milton es, es lo triste, n o estar miserando un puntito, dos puntitos. Tampoco parece tan lejana la posibilidad de, de llegar a. A esos tres puntos que está reclamando el g r e m i Sin embargo,、eh, hay seis mesas que ya se desperdiciaron, en las que no hubo ningún acuerdo. Seis mesas claro, previas. Claro, Se arregló más o menos bien la primera parte, pero ya la segunda, también pensando en que posiblemente haya una inflación superior al 110%、uh -huh. cuando lleguemos a, a fin de año. También、uh -huh. los trabajadores están viendo eso, porque、eh, más allá de que estemos、eh, un poquito más a, a mitad de, de año. Cuando llegue el fin de año hay que ver cuánto se pierde. Lamentablemente、sí. tenés que analizar desde esa, desde esa manera porque están, los trabajadores están lejísimos de por lo menos empardar con,、eh, con la inflación o con los aumentos.、Sí. Eh, esta, esta etapa de aumentos de servicio y sobre todo también seguramente se van a venir aumentos después. Eh, que se conocieron los aumentos de la nafta va a ser tremendo para los trabajadores. Por eso, como quizás también estaba diciendo recién Milton Fernández, pelear un punto es no perder demasiado. Así es. Gracias, Maurito. Nos reencontramos. Hasta, Hasta luego. luego.